principio, nosotros y nosotras como trabajadores de educación, eh, obviamente como el resto de los sectores, nos hemos afectado por eh, la crecida eh, suba de precios. Eh, digamos, en esta situación nosotros le estamos exigiendo al gobierno provincial, específicamente ahora a, a minutos de, de comenzar la paritaria, una propuesta en principio que contemple esa situación y por supuesto que venimos de frustradas paritarias donde genera sobre el sector específicamente una situación de enojo y malestar porque entendemos que siempre hemos apostado al diálogo, siempre estamos dispuestos. Bueno, hoy 8 de enero estamos acá con el resto de los compañeros y compañeras de las distintas seccionales para esperar una propuesta salarial que involucre al sector pero sobre todo entendiendo las, las últimas medidas del gobierno nacional y su impacto en la provincia. Eh, la expectativa es esa, tener una propuesta, una propuesta que pueda ser analizada por el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras para después tomar una definición. Bien, una propuesta salarial de... Ustedes ya deben tener números en la cabeza, pero quizás están a, a, la, a la expectativa de qué propone el gobierno. Eh, en cuanto a esa expectativa, eh, ¿están dispuestos a... a, a Quizás conversar o solamente van a van a apuntar al objetivo que ustedes, que es el número que tienen en la cabeza. Nosotros en realidad en el último congreso se definió que ningún compañero, ninguna compañera quede por debajo eh, de, de, de la canasta básica, digamos, del de, de consumo. Eh, y eso también eh, es un número que se, que se está llevando... Eh, en este momento eh, que bueno que, que sabemos que, que es difícil eh, estimar un aproximado porque día a día eh, la inflación eh, nos va consumiendo salarios eh, eso por un lado eh, y por otro lado también ver que nuestro poder adquisitivo se va disminuyendo tiene que ver con esto y también con la posibilidad que el gobierno tenga eh, de ingresar dinero Eh, entendiendo que eh, los trabajadores y las trabajadoras eh, Tenemos no ya un recupero Sino la necesidad eh, de poder eh, continuar eh, viviendo eh, Con este proceso inflacionario eh, Que la mayoría de, de los docentes alquilamos eh, Tienen familias a cargo Y que el salario docente es uno de los que depende El, el conjunto de la familia ¿no? Y en relación a eso es lo que se va a ir a, a solicitar Al gobierno provincial Muy bien, esperemos que sea con una clara respuesta y afirmativa a su pedido y que así sea durante todo este año de lucha. Nosotros esperamos que realmente haya una propuesta salarial eh, y que, bueno, es, eh, hemos leído en distintos medios digitales declaraciones que son totalmente ajenas a nuestra voluntad y a lo que nosotros venimos haciendo. Eh, no ponemos rehenes a nadie, nosotros y nosotras como sector hacemos el reclamo pertinente a la patronal y en ese sentido creemos que eh, hay una responsabilidad de la Secretaría de Trabajo eh, en establecer eh, determinados eh, garantías eh, de derechos que por supuesto tiene que ver con que se respete en principio eh, las paritarias que ya veníamos sosteniendo, eh, los reclamos que ya veníamos sosteniendo y por supuesto que la educación eh, sea una prioridad para la provincia, la provincia de Río Negro.